La síndrome de RET és un trastorn neurològic de base genètica, una malaltia força desconeguda que afecta només a nenes. Nenes que els, eh, entre els 6 i els 18 mesos d'edat inicien una regressió. A l'Espai Vital hem volgut acostar-nos a aquesta entitat i conèixer també què és la síndrome de RET. Per això parlem amb el vicepresident de l'Associació Catalana de Síndrome de RET i membre del comitè organitzador del Congrés, el senyor Francisco Romero. Molt bona tarda. Primero, primero, infórmenos de, de qué es la, el síndrome de Rett, porque es un síndrome muy desconocido por el conjunto de la ciudadanía. Sí, bueno, el síndrome de Rett es una, está catalogado, de hecho, como una enfermedad rara, ¿no? O sea, quiero decir, el síndrome de Rett antiguamente pues eh, nos era difícil de diagnosticar, no se conocía. El síndrome de Rett pues, eh, provoca que las niñas tengan un retraso muy importante, tanto fí físico como psicológico evidentemente eh, nosotros quizá mi hija tiene cuatro años eh, hemos tenido más suerte porque ella se conocía un poco más pero evidentemente había eh, había, había padres que han tenido bastante barreras eh, a la hora de, de incluso contactar con profesionales y gente cualificada que no sabía de lo que iba el tema claro. Afecta exclusivamente a niñas? Esta enfermedad solamente afecta a niñas y sí. eh, no existe ningún caso en los sobrevivir un niño en el feto ya solamente afecta a niñas y supongo que el hecho de este desconocimiento y de, de que sea catalogado como una enfermedad rara hace que para muchas familias pues haya un momento de gran incerteza cuando les diagnostican esta enfermedad, supongo que muchas personas lo que tienen es precisamente dificultades para saber lo que les ocurre a su hija y para saber qué es lo que pueden hacer en el futuro pues sí la verdad es que ...te digo, hoy en día quizá eh, la cosa pues funciona un poquito mejor, ¿no?, porque los profesionales están un poco más al día, ¿no?, de hecho es difícil de diagnosticar... ...porque hay casos, por ejemplo, atípicos en los que la niña pues el, el progreso que tienen es muy lento, ¿no?, y a veces dicen que son niñas tranquilas, niñas que no, bueno... ...y luego resulta que no es así, ¿no?, resulta que, que, que están afectadas, ¿no?, hay otros casos que son los casos normales, que a lo mejor la niña cumple tres, cuatro años, cinco años y luego hay una regresión ¿no? entonces claro eh, es, son son cosas así ¿no? eh, eh, sí. porque en estos últimos años ¿ha habido algún avance científico significativo que para las familias sea es especialmente interesante conocer? Eh, va viendo avances, lo que pasa es que los avances científicos siempre son lentos eh, a ver eh, yo por ejemplo tuve la suerte de ir al Centro Nacional de, de Investigación Oncológica donde hay una línea de investigación del síndrome de trabajan con unos ratones que ya tienen eh, creada esta enfermedad, eh, el síndrome de Rett, y, y bueno, eh, les hacen, bueno eh, la verdad es que eh, están saliendo bastantes adelantos eh, ya han encontrado exactamente que gen es el que acepta a, a las niñas, que es el gen MEP2 y están trabajando pues por ahí no o sea, parece que tienen encaminado el tema, lo que pasa es que claro desde que salen este tipo de cosas hasta que salen fármacos bueno, que hay un camino y una línea de investigación y, y... En ese sentido, obviamente, eh, estamos hablando de una enfermedad eh, descubierta muy recientemente, eh, porque si hablamos de, de, del momento de su, descubri, de su descubrimiento, es en 1966, en términos científicos y médicos, eso es muy, muy pocos años, eh, pero ustedes ya trabajan desde hace tiempo en, en Cataluña eh, con esta asociación, la Asociación Catalana de Síndrome de, de, de Rett. Eh, ¿Qué es lo, lo que realiza esta eh, entidad, este colectivo? ¿Cuántas personas personas forman parte de la asociación pues eh, nosotros lo que realizamos sobre todo eh, bueno como asociación evidentemente es unirnos a nivel de, de, de aquí de cataluña eh, y toda españa o sea cualquiera evidentemente se puede hacer socios ¿no? y lo que hacemos son actos sociales sobre todo hacemos cenas benéficas hacemos trovadas eh, evidentemente difundimos información hacemos una revista anual y bueno con esto lo que queremos hacer llegar es también que a, to a todo el colectivo de padres que estamos ahí que estamos trabajando y que estamos intentando También se hace, ¿no? O sea, la asociación recauda fondos para eh, fines sociales y sobre todo también para eh, lo que es el tema de, de, de investigación científica. Y lo que nosotros queremos también, que es una cosa que nos preocupa mucho a, a los padres en este caso, es que eh, estas niñas tengan en el futuro un centro de día, un centro donde puedan estar. Actualmente incluso estamos en contacto con el alcalde Moncarré, Shack, para que nos quedan unos terrenos para tener un centro de día en esta zona. Entonces, todos estas todos este tipo de, de acciones que hacemos eh, sociales y todo este tipo de cosas es para bueno, para, para, para estos fines eh, porque la administración como se está comportando en relación eh, a cualquiera de sus reivindicaciones hombre la administración es, eh, eh, se piden se piden eh, la verdad es que nosotros eh, lo que estamos en contacto siempre con el tema de Eh, eh, hemos hecho mucho hincapié en el tema del centro de día y, y hemos trabajado directamente en el ayuntamiento de Moncada y Reixal, ¿no? Eh, incluso, incluso ellos nos han ofrecido, porque tampoco tenemos sede, nos han ofrecido incluso un despacho para tener una sede. Eh, mmm, las habilitaciones eh, se piden, se piden eh, cuando se van a hacer eh, cualquier tipo de, de, de, de, de trabajo, ¿no? pues se piden proyectos y cosas de este tipo de administraciones. Hay a veces que los conceden y a veces no. A la Fundación La Caixa, Fundación Telefónica, a todo este, este tipo de, de entidades, ¿no? Señor Francisco Romero, vicepresidente de la Asociación Catalana del Síndrome de Arrete, muchísimas gracias. Pues gracias y buenos día